La última hora en mediodía, Cope. Estar informado. Pues yo tenía pensado hablarte de, del cónclave, que ya tenemos fecha, el 7 de mayo, de la EPA, de la encuesta de población activa, que ha sacado un dato de los peores que se recuerdan.、Eh, desde 2013 está aumentando de forma preocupante el desempleo en nuestro país. Te iba a hablar también del procesamiento del hermanísimo. De David Sánchez Pérez Castejón, porque la jueza de Badajoz ha concluido su investigación y ve indicios más que sólidos para sentarlo en el banquillo. Te iba a hablar de todo eso cuando, pasadas las doce y media de la mañana de hoy, se ha producido un apagón que, inmediatamente, en la redacción de la cadena Cope hemos interpretado como propia. Como si se hubiera apagado en nuestro edificio, después como si se hubiera apagado la luz en nuestra ciudad, y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que se había apagado la luz en nuestro país, en toda la península.、Eh, claro, nos hemos puesto a funcionar porque, gracias a Dios, esta emisora funciona con un generador propio. Gracias a Dios también los hospitales tienen grupos electrógenos y pueden funcionar y seguir funcionando pese a un apagón. Pero cuando los semáforos de una ciudad como Madrid o como Barcelona se apagan, Las consecuencias pueden ser muy graves. Por eso, la Dirección General de Tráfico está recomendando no sacar el coche hasta que se reponga la, el suministro eléctrico. La propia red eléctrica ha informado de que está analizando las posibles causas. Nosotros hemos hablado con un experto, Jorge Morales, nos ha explicado que un fallo así, que no tiene precedentes en la historia reciente de nuestro país, solo se puede producir con un fallo múltiple. No es que haya fallado una cosa, han fallado muchas cosas para poder decir que se apaga la luz desde los Pirineos hasta Cádiz. Eh, las Canarias y las Baleares, al parecer, se han librado porque tienen sus propios sistemas de generación.、Eh, y en esta situación, Pilar, nos vemos obligados a reconocer que todavía no ha funcionado, no ha vuelto la luz, pero que s、sí、i hay algunos puntos, porque Red Eléctrica dice que desde el norte y desde el sur de España irán reponiendo poco a poco, gradualmente, el suministro, pero algunos puntos del norte, incluso de lugares como Talavera, Anuncian que tienen luz. Poco a poco parece que es un proceso lento y lo iremos contando aquí, contándote pues,、eh, cuando se vaya recuperando esa energía. Por cierto, que、eh, como decimos, el apagón ha sido masivo en España, pero también en Portugal. Belén es una española que está allí en Portugal, concretamente en Lisboa. Hola Belén, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?、Eh, ¿Se fue la luz a qué hora? ¿Seguís i n luz? Cuéntanos. Pues mira, la luz se fue como a las 12 menos 20, más o menos, por ahí. Y seguimos sin luz. De momento esto está bastante tranquilo, aparentemente. Estoy ahora mismo en la calle, no hay semáforos, obviamente. Hay coches sin ningún problema circulando y tenemos bueno, autobuses también. Metro cerrado, por supuesto. Y nada, bueno, la mayoría de las tiendas han cerrado. Y los restaurantes, pues hay un poquito de todo. Hay algunos que mantienen abierto y dando los mínimos, y muchas, muchos sitios cerrados. Así、eh, estamos. Es decir, que lo que tú estás viendo ahora mismo desde la calle es que no funcionan los semáforos, muchas tiendas empiezan、no. a cerrar, también restaurantes, pero sí, que hay tranquilidad,、sí. la gente está calmada. Sí, sí, sí. Tranquilidad, todo el mundo aquí en la calle, tranquilamente, en las, en las terrazas, como si no pasara nada. Aparentemente, desde aquí no, no pasa nada, desde fuera. Pues gracias, Belén. t d r a n q u i l o Desde Lisboa,、pues、nada, en Portugal. s un saludo para todos. Para ti también. A, a la misma hora que se fue en España, se fue la luz en Portugal, porque ya nos ha dado la hora portuguesa, que es claro, una hora antes. u a hora n a r i a Exacto. Y decíamos que,、eh, bueno, el gobierno se había reunido en un gabinete de crisis.、Sí. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, acaba de, de informar la Secretaría de Estado de Comunicación que el gobierno está.、Eh, Se ha desplazado el propio presidente del Gobierno al Centro de Control de Red Eléctrica junto a la vicepresidenta tercera, así como、eh, el ministro de Transportes, Oscar Puente, para conocer de primera mano esa situación generada en el suministro eléctrico. El Gobierno lo que está trasladando es que、eh, trabaja para conocer el origen y la afectación de esta incidencia y dedicando. Todos los recursos para solventarla cuanto antes. Trasladaremos toda la información, dicen desde Moncloa, que esté disponible a medida que contemos con datos rigurosos y contrastados. Porque lo que sí estamos comprobando es que el Ejecutivo se muestra de momento extremadamente cauto sobre las causas, así como el origen de, de,、eh, de este apagón y fuentes solventes de distintos ministerios. Lo que nos están pidiendo ahora mismo es、eh, paciencia y, y esperar a tener. Eh, más datos que poder ofrecer a la ciudadanía. Gracias, Rick. Gracias. ¿Y, ¿Y cómo está afectando este apagón al mundo del deporte, José Luis Corrochano? ¿Qué tal, Gusto? Buenas tardes. Había deporte en directo en España, en Madrid. Allí se ha congregado un montón de gente para ver buen tenis en el Mutua Tenis de Madrid. Este es el momento en el que se ha tenido que detener el juego por el apagón. Es transmisión de los compañeros de teledeporte. Sí, se ha ido la luz completamente aquí en. Jacob. en Jacob. La pista central. Sí, por favor. s Y perdimos el poder, s í que nada f u n c i n a por a o r Bueno, llámalo. Llámalo a los jugadores. Para que se sienten, vaya momento con este 5-4, la verdad que sí, ¿eh? en segundos e t Mucha gente concentrada en ese espacio deportivo, en la caja mágica, allí está desde primera hora de la mañana Ángel García. Cuéntanos, Ángel. Unas 20.000 personas concentradas en este complejo al sur de Madrid en la caja mágica y más o menos la misma estampa que os contaba antes. Es decir, todo el mundo acercándose a este micro azul de la cadena copia, preguntarnos: Oye, ¿qué sabéis?、Eh, ¿Por qué ha sucedido esto? No puedo hablar con mi familia, no me funciona el móvil, no puedo hacer llamadas. Todo el mundo intentando mirar a esos teléfonos y llevarse el teléfono a la oreja para intentar que en algún momento funcione. e el torneo está intentando que todo el mundo siga aquí, que todo el mundo esté calmado. De hecho, han programado algunos entrenamientos como el de. La bielorrusa Arina Sabalenko, una de las mejores tenistas del mundo, en la pista central para que todo el mundo esté tranquilo, no cojan los coches y permanezcan en este complejo. Insisto, unas 20.000 personas en la caja mágica, todo el mundo expectante a ver dónde termina todo esto. Gracias, Corro. Especial el que estamos haciendo en este mediodía cope. Vamos a continuar en cadena con esta noticia, noticia de este 28 de abril, de este lunes. Así empezamos la semana con un apagón masivo que nadie recuerda. Hablábamos hace un rato con Carlos Herrera、eh, y dice: No, no, es que nadie recuerda un apagón de estas características. Todo el país a la vez, un apagón que ha afectado, como estamos contando, no solo a España, también a Portugal, a toda la península ibérica. Y estamos contando las consecuencias, ¿no? Hay tranquilidad dentro de, de bueno, de la estupefacción que supone para todos encontrarnos y enfrentarnos a un apagón masivo de estas características. Hay que decir que los transportes, lógicamente, son los servicios más afectados por esta situación. Me comunica, por ejemplo,. Que en el caso de los vuelos, hay una persona que me está diciendo que vuelos desde la zona norte hacia Madrid ya se empiezan a restablecer. Algunos ya están embarcando y la información es que salen en pocos minutos. Es decir, que los aeropuertos en general, aunque sea con retraso, los aviones al menos sí que parece que están llevando a cabo esos vuelos con cierta tranquilidad, Jorge. Sabemos、eh, algunas cosas. Sabemos que Red Eléctrica está investigando las causas del apagón y que mientras investiga ha anunciado ya que la reposición del suministro eléctrico empezará simultáneamente en el norte y en el sur de España para ir. Barriendo todo el territorio peninsular hasta devolver el suministro, pero que es una operación gradual que además、eh, precisa de acompasar la producción al consumo, con lo cual se recomienda que la gente, en la medida de lo posible, no tenga conectados、eh, los aparatos eléctricos para facilitar el reseteo del sistema. No sabemos que la, la causa exacta de un apagón sin precedentes, tan masivo. Sí sabemos, por ejemplo, que Francia, el sur de Francia,、eh, ha informado de que ha sufrido breves cortes parciales de electricidad, pero que su servicio ya está restaurado. En cambio, en, en España, aunque algunas localidades empiezan a anunciar, en el norte, también en Talavera, en Bilbao, que empiezan a, empieza a regresar la luz, de momento no podemos hablar de una reposición general del, del suministro y el, el fallo, en todo caso, ha tenido que ser múltiple. Esto、no No pasa por una sola causa, sino por varias que Red Eléctrica está investigando. El alcalde de Madrid se dirige al centro de seguimiento de esta situación ante la falta de suministro eléctrico. Se ha activado en Madrid también el plan de emergencia municipal. Hay una reunión urgente ahora mismo. La policía municipal, como estamos contando, está cubriendo las principales glorietas totalmente desplegada. Me imagino que es lo que está pasando en buena parte de las ciudades españolas. Los bomberos están priorizando a personas atrapadas en los ascensores.、Personas Que llevan ya, bueno, pues a estas alturas、eh, dentro de poco van a ser dos horas,、eh, que no es ninguna broma. Y hasta ahora, mediodía a cope, podemos hablar con el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues aquí en el Centro de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento,、eh, tratando de atender las incidencias que se están produciendo en, en la ciudad. Es una reunión de, de emergencia para activar el plan. La policía municipal está cubriendo l o s principales glorietas, está totalmente desplegada. ¿Qué, ¿Cuál es la prioridad ahora mismo, alcalde? Bueno, la prioridad en estos momentos, en la medida de lo posible, es evitar los desplazamientos para que las vías de circulación estén、eh, disponibles para los servicios de seguridad y emergencias para que se puedan trasladar allí en cada momento. Donde se necesite y, por tanto, pedir a los ciudadanos que, en la medida de lo posible, se quedan donde están. Sé que es complicado, pero es cierto que los ejes principales de la ciudad en estos momentos están dificilísimos para la circulación. Hemos cortado, de hecho, los túneles de la calle 30 para que solo puedan circular vehículos de seguridad y emergencia no s de conexión a gran parte de la ciudad. Y, por otra parte,、eh, sé que hay muchísimos ciudadanos que en estos momentos、eh, tienen dificultades para contactar con servicios de seguridad y emergencias y lo que les pido Es que acudan a la comisaría de policía municipal o al parque de bomberos que esté más cercano y comuniquen en vivo a los policías o a los bomberos las incidencias para que podamos tomar nota y podamos ir atendiéndolas desde luego lo antes posible. Y luego, por otra parte, Jorge, es, es, es importante saber que el principal problema que tenemos,、eh, uno de los principales, es en e s t e m o m e n t o la cantidad de personas que se están quedando、sí. en los ascensores. Sé que es una situación complicadísima y muy difícil, pero vamos a tratar de llegar desde luego a todo aquel que esté en un ascensor. Sí, porque nos informaron de que los bomberos de Valencia, por ejemplo, ya habían empezado a sacar a, a gente de los ascensores.、Eh, bueno, la angustia que se s u f r a a quienes hemos pasado por ese trance es fácil、claro. de imaginar, pero, pero supongo que los bomberos ya están en ello en Madrid, ¿no? Sí, están, están en ello, están en ello. Y además, este es otro、eh, consejo que doy, en la medida de lo posible, que dejen que sean los bomberos. Yo entiendo que es una situación muy complicada, que la gente está muy nerviosa en situación de angustia, pero en el momento en que vuelve el suministro eléctrico, se podrían producir. d En t e en s caso de que se esté intentando manipular la cabina desde fuera para poder entrar, y por tanto, en la medida de lo posible, que sean los bomberos los que accedan A esos ascensores que están en estos momentos、eh, bloqueados, pero es cierto que es prácticamente la principal de las cuestiones que nos preocupa por, por la angustia, por el sufrimiento y por,、eh, y por lo difícil que está y、eh, que es abrir esos ascensores.、Eh, hay que mantener la calma, desde luego, es lo que estamos pidiendo también desde aquí. Yo comprendo que en determinadas、sí. situaciones no debe ser fácil.、Eh, alcalde, entonces, si le he entendido bien, si uno llama repetidamente al, al 112 y ve que no le cogen el teléfono, lo que hay que hacer es presentarse en la comisaría más cercana, ¿es así, no? Sí,、vale. presentarse, por favor, en la comisaría más cercana o en el parque de bomberos más cercano y comunicarlo allí en persona. Allí estarán los policías y los bomberos que hemos dado instrucciones para tomar nota de todas estas situaciones y para que puedan acudir a, en cuanto puedan a solucionar、eh, pues, la gente que se ha quedado en los ascensores.、Eh, entiendo que debe ser difícil, dada la avalancha de llamadas, aunque sé que el 112, por supuesto, está haciendo todos los esfuerzos necesarios, pero en el caso de que por cualquier razón no se cogiera. Entonces, que acudan directamente a las comisarías o a los parques de bomberos. Pues confiamos en la eficacia, bastantes veces probada, de los servicios de emergencia、sí. de la Ciudad de Madrid para minimizar, minimizar en lo posible el impacto de esta emergencia, de este apagón sin precedentes. Muchas gracias por atender a Media Cope, señor alcalde. Muchas gracias, ustedes. Gracias. Bueno, pues es la situación que estamos contando en directo、eh, sobre el apagón que nos ocupa, que nos ocupa desde las doce y media de la mañana. Ojo,、eh, que ya llevamos casi dos horas de apagón y estamos en diferentes puntos de la geografía española. Un apagón masivo, recuerda que afecta a toda la península ibérica, a España y Portugal. Nos vamos hasta Zaragoza, a l l í e s t á Ana, hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.、Eh, cuéntanos qué es lo que estás viendo, qué está pasando. Pues estoy a las puertas de un centro de salud, el centro de salud de Sagasta, que es uno de, de los más numerosos de la capital aragonesa. La verdad es que hay mucha población que tiene este centro de salud como referencia. Y bueno, aquí, como os podéis imaginar, pues mucho nerviosismo, sobre todo porque es una población mayor la que se atiende en este centro de salud.、Eh, había una doctora que nos contaba que ya tenía que hacer hoy atenciones domiciliarias. Y que las ha tenido que hacer con, con una linterna de estas frontales que se llevan en un casco.、Madre、Lo、mía. ha tenido que hacer con eso porque, claro,、eh, todos los domicilios estaban sin, sin luz.、Eh, también nos decía que mucha gente se ponía nerviosa por el tema de los ascensores.、Eh, al ser población mayor, tenían que usar el ascensor del centro de salud. No se ha quedado nadie encerrado, pero nos decía que de milagro. Y luego también estaban teniendo muchos problemas con el tema de la teleasistencia, porque habían saltado todas las alarmas y esto,、eh, la verdad, que había puesto bastante nervioso tanto al personal sanitario como a los pacientes. Así nos lo contaba. La gente se ha puesto nerviosa enseguida porque los sistemas de teleasistencia han saltado las alarmas y a no funcionan.、Eh, aquí, porque tenemos algún generador y ha funcionado la mitad de las cosas, pero tampoco puedes atender ni mirar analíticas ni hacer los intrones, no se puede hacer nada. A la espera siguen muchos pacientes aquí a las puertas del centro de salud. A muchos les están diciendo que, claro, que vengan más tarde a ver si el problema se soluciona, aunque muchos ya se resignan y en recepción se están quedando pues con sus números de teléfono para intentar citarles en próximas fechas. Pues gracias, Ana Abad. Esto es lo que está sucediendo en Zaragoza. Nos vamos hasta Bilbao. Eloisa Santiago, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? c ó m o está la situación en este momento? Bueno, pues no me atrevo a decir que ha vuelto la luz ya definitivamente, porque me van diciendo en algunos sitios que sí, en otros que no, pero por ejemplo aquí donde nos encontramos nosotros, en el centro de Bilbao, en la plaza del Sagrado Corazón, sí que ha vuelto la luz hace aproximadamente media hora, y por eso podemos estar aquí para informar sobre lo que está sucediendo. Una mañana, la verdad, un poco de locos, ¿eh? también por aquí, con lo mismo que están contando mis compañeros, afectados todos, empresas, bueno, todo, todo tipo, sobre todo el transporte público. Por iros contando lo primero que nos hemos encontrado, Encontrado cuando hemos bajado a la calle, por supuesto, aunque estamos en una novena planta andando por la escalera, era una persona encerrada en el ascensor. Afortunadamente, podíamos hablar con él cuando estaba dentro y luego cuando le han sacado. No, ahora, pero si no, no, no menos ahora, m o s a pasaba, f a t a s corredora. No, no t e o claustrofobia, que estoy bien. bien. Estaba bien, no tenía claustrofobia y hemos estado también con el técnico que venía sofocadísimo después de subir todos los pisos、no、para poder sacarle. ¿A nos contaba esto? De la cope. Yo solo a dos, porque me han llamado a mi móvil. El call center de llamadas no recibe. No recibe. O sea, puede haber mucha gente encerrada, pero no entran las llamadas. Ese era el problema. El call center no recibe llamadas y, por tanto, no podían acudir a aquellos sitios donde sabemos que había muchas personas que estaban encerradas. Tampoco los bomberos daban abasto a media mañana y encontrábamos todo tipo de situaciones. Por ejemplo, a este trabajador de la Diputación de Vizcaya. Sí, sí, nos afecta porque no podemos trabajar, porque el portátil. dura La batería lo que dure y los seis nuestros están ya agotándose, porque、okay. ya llevamos una hora casi. Y por supuesto, el transporte público, como no, nos encontrábamos también con el conductor del tranvía parado. Han podido evacuar a todas las personas que estaban dentro y se encontraban en esta situación. Estaba bajando s a b i n a Arana y al llegar a la tonda Saharo g r a z ó n me estaba dado fallos la unidad de que no tenía tensión y justo ya me he f i j a d o que se habían caído todos los semáforos de vehículos y todo eso y nos han hecho apagar las unidades. Y a la espera estamos. ¿Y los usuarios de metro, cómo no? Sí, sí, está cerrado aquí y、no, ni los semáforos van. No se ha comunicado nada, no sabemos ni qué ha pasado. Pues, y、eh... no podemos ni usar el metro. Venía de estudiar, pero me vuelvo a la universidad. Y Opiniones que se repiten seguramente, l o i s a por sí, toda España. Claro, por Oye,、supuesto. entonces, ¿me confirmas que en Bilbao ya tenéis luz? Sí, sí, sí. Yo ahora mismo tengo luz aquí、vale. donde estoy hablando y de momento sí se ha recuperado. De hecho, cuando veníamos por la Avenida Sabino Arana, en unas zonas había y en otras no. l o s s a b í a m o s por los、tres. semáforos. O sea que poco a poco sí. Y me consta que en Vitoria y en San Sebastián también. Gracias, l o i s a Pues、se s confirma con esta información que nos da e l o i s a de que efectivamente la luz va a ir volviendo por los extremos norte y sur hacia el centro de la península. De Bilbao, por tanto, y Andalucía es, van a ser los primeros lugares, según esa previsión, que recuperen el suministro. Y nos vamos ahora a hablar con, con un cirujano, un con un cirujano que está en Málaga. Se llama César Ramírez. César, buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes, muchos saludos. Buenas tardes. En una situación así, César, tú que has estado en un quirófano,、eh, si te pilla un apagón, ¿qué sucede? No, no es que le ha pillado, ¿no? Te、pues、ha i l a Justamente hoy yo tengo、eh, actividad quirúrgica de mañana y de tarde, actividad programada, además, cirugía、eh, oncológica y no s ha cogido el apagón justo terminando la primera cirugía del día. Y después vamos a empezar、eh, la segunda, que era larga, y la hemos parado, la hemos suspendido porque tenemos una situación de incertidumbre, de incertidumbre grande porque el hospital. Eh, funciona, eh, tiene unos mecanismos de seguridad, de retención de energía por medio de unos generadores que se alimentan de combustible. El problema es que ese recurso es finito y tenemos que priorizarlo pues, para u e s p los respiradores de los pacientes que están en cuidado intensivo o para la actividad que es absolutamente esencial, ya que no sabemos cuánto va a durar esto, porque parecía que había venido, pero ahora mismo, justo en el hospital, se nos ha ido otra vez la luz. Entonces, por seguridad y por previsión, lo que vamos a hacer、eh, con casi toda probabilidad es suspender toda la actividad de quirúrgica de la tarde. En todos los q u i r ó f a n o s porque en esta situación no se te puede、eh, a ti, eh, agotar ti a lo que es la energía y la luz de un paciente con una intervención de 5 o 6 horas, como la que teníamos esta tarde, en mitad de la intervención, te q u e d e sin luz. Eso no puede ser y hay que actuar siempre previniendo el problema y con el, con el bien de los pacientes.、Claro. Entonces, c é s a r si no me equivoco, en el momento del apagón, pasadas las 12 y, 12 y media de la mañana, tú estabas operando. Terminando una cirugía justo y el paciente no estaba、eh, todavía. Despierto, e s t a b a todavía dependiente de la ventilación mecánica, del, del respirador. ¿Qué ocurre? Que cuando pasa eso, hay una reserva dentro del hospital por medio de unos generadores que te aseguran que las cosas siguen funcionando. Pero esos generadores se van alimentando de combustible, y se van recargando periódicamente, pero eso no, es,、eh, no dura、ah, muchísimo tiempo. Entonces, hay que optimizarlo un poco. Sabemos que, por ejemplo, para los cuidados intensivos y para las cosas esenciales, Eh, se puede perfectamente 24 o 36 horas aguantar, pero no tenemos, son nueve quirófanos funcionando, no podemos estar、eh, con nueve quirófanos a tope toda la tarde y las urgencias de noche y los partos y la maternidad, todo eso hay que priorizarlo y hay que hacer solamente lo esencial, es para hacer solamente lo esencial en situaciones de crisis como esta. Es evidente y espero que los pacientes lo, lo entiendan. Menudo susto ese momento、eh, del apagón cuando uno está en el quirófano con el b i s t u r í en la mano. Muchísimas gracias, c é s a Ramírez, r por atender la l l a m a d a Mediodía Cope. Nada, vosotros, y que vaya todo bien. Pues el apagón masivo en la península ibérica es lo que te estamos contando. En fin, te lo estamos contando desde diferentes puntos de España, pero tú mismo lo estás viviendo, ¿no? Lo estás sufriendo. Fíjate, yo ahora empiezo a tener cobertura en el móvil en este momento. No sé si es tu caso. Hace un momento no tenía、mm, absolutamente nada. Yo no. No, fíjate. Bueno, pues ya veremos lo que va pasando y si realmente se va recuperando la energía. En este, como digo, 28 de abril, en que realmente nosotros estábamos pendientes de una noticia que se ha producido y que es la fecha del c o n c l a v e Álvaro s a e z buenas tardes. Jorge Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Será el 7 de mayo. Sí, es la primera decisión que han tomado los cardenales después del funeral y el entierro del Papa Francisco. El Colegio Cardenalicio ha elegido el miércoles 7 de mayo como el día en que comience ese cónclave. Lo han decidido la quinta congregación general. Ahora lo que pasa es. Los preparativos, ¿no? Nos vamos preparando todos para ese cónclave. Hoy ya la Capilla Sistina estaba cerrada al público para poder acondicionarla para que todos los cardenales, los 133 de momento, que han confirmado que asistirán a estas votaciones,、eh, van a residir todos en Santa Marta. El día 7 todo comenzará con la conocida como misa proeliendo g pontífice. La va a presidir el cardenal Gian Batista Rey, que fue el que presidió el funeral del Papa Francisco. Después todos los cardenales irán rezando. ...al ritmo de las letanías hacia la capilla sixtina para realizar... Dos juramentos. Uno global, en el que se comprometen a guardar silencio de lo que allí ocurra dentro de esa capilla sixtina. Y luego otro individual, que este es importante, mediante el cual se tienen que comprometer a aceptar el cargo en el caso de ser elegidos. Después de esto, el maestro de ceremonias litúrgicas del Vaticano, que era el que siempre iba acompañando todas las exequias del Papa Francisco vestido de morado, se llama Diego Rabelli, va a pronunciar el conocido como extra omnes, todos fuera. Y en ese momento se cerrarán. Las puertas de la Capilla Sixtina. Ese día, el día 7 de mayo, ya habrá una primera votación por la tarde.、Uh -huh. Ahí veremos si habrá fumata blanca o fumata negra. Se terminará la jornada y al día siguiente y los días sucesivos tendremos cuatro votaciones al día: dos por la mañana y dos por la tarde. Es decir, una fumata por la mañana y una fumata por la tarde. Dos, dos fumatas, fumatas por, por la mañana, mañana y dos, dos fumatas. por r la a t Dos e d fumatas y dos fumatas. Vale, vale. Pensé que a lo mejor se. Cuatro votaciones diarias.、Tendremos. Cuatro votaciones diarias. Pues muy pendientes que vamos a estar, por supuesto, de esas votaciones. Gracias, y... Álvaro. Adiós, adiós. Estamos contando a lo largo de este programa especial, forzado por la actualidad, como no puede ser de otra manera, lo que sabemos y lo que no sabemos acerca de este apagón masivo, que no tiene precedentes en la historia reciente de nuestro país.、Eh, sabemos que un apagón así tiene una causa múltiple. No Se debe a un fallo puntual. Y sabemos que Red Eléctrica está intentando averiguar las causas. Y mientras las averigua, está trabajando para reponer el suministro eléctrico, que, según nos han confirmado, empezará del extremo norte y sur de la península hacia el centro. Por lo tanto, es probable que las localidades que vayan registrando la vuelta de la luz sean las del sur y del norte de España primero y luego ya irán hacia el centro. El Gobierno ha formado un gabinete de crisis presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con María Jesús Montero. Con Oscar Puente y con Sara Agesen. Y con sí, María José Montero, las dos vicepresidentas y el ministro del ramo.、Eh, por supuesto, la DGT nos está、eh, recomendando que nos hagamos de casa, porque los semáforos no funcionan. Y los b o m b e r o s están trabajando en toda España para atender el enorme volumen de incidencias de personas atrapadas en ascensores. Y como acabamos de hablar con un cirujano a quien el apagón le ha pillado operando en el quirófano, Queremos saber exactamente、eh, cuáles son, desde el punto de vista sanitario, las consecuencias de este apagón. Carmen Lavallen, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.、Eh, pues de momento, para los grandes hospitales no tiene ninguna. Toda la maquinaria, todo el sistema eléctrico está funcionando, más allá de esas operaciones que sí se han tenido que aplazar, esas operaciones largas. Era impresionante el testimonio de, del cirujano. Pues él,、eh, por suerte, estaba en la fase final. Ha podido tirar con esa energía sobrante con la que tienen los hospitales. Hay,、ah, dicen, en sanidad, sistemas、eh, supletorios. tienen... Generadores, el,、eh, la red eléctrica está garantizada en el caso de los hospitales. Otra cosa son los centros de salud en las zonas afectadas, donde pues muchas citas, lógicamente, pues van a tener、uh -huh. que ser、eh, reprogramadas y esas operaciones que también van a tener que ser pospuestas. Y en cuanto a las carreteras, ¿qué sabemos? Bueno, pues de momento no hay incidentes. Me acaban de comentar de la DGT, de la Dirección General de Tráfico. No se han registrado accidentes a consecuencias del apagón, al menos hasta esta hora. Se está monitorizando. Todo lo que ocurre en las carreteras con tecnología, también por medio de las pantallas y esa recomendación muy clara por parte de la Dirección General de Tráfico. No debemos、eh, coger el coche, hay que evitar cualquier desplazamiento porque ese apagón eléctrico, pues sí, ha venido afectando a lo largo de la mañana a lo que son semáforos, también a los sistemas y paneles de señalización,、e、incluso a los sistemas de control en carretera. Por eso nos piden que evitemos circular por las carreteras y que si tenemos que hacerlo, pues. Es、pues、que、eh, seamos especialmente p r u d e n t e y respetemos esa distancia de seguridad al máximo y disminuyamos la velocidad. Esas son las recomendaciones desde la Dirección General de Tráfico. ¿Y ha habido algún comunicado, Carmen, de la Zarzuela al respecto de este apagón? Bueno, no, han querido comentar que también a ellos、eh, pues les ha afectado、eh, esta mañana. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que había una audiencia en el Palacio de la Zarzuela. El rey recibía al presidente de Chipre, a Nikos Cristodoules, y bueno, pues la audiencia ha podido tener lugar, pero.、Eh, Pero, claro, la luz era bastante más tenue de lo habitual. ¿Y por qué? Bueno, pues porque, aunque también tienen、eh, un sistema de generación para servicios mínimos, pues、eh, se ha visto afectada d esa l u d Pero, bueno, el acto ha podido tener、eh, lugar con normalidad y ahora prosiguen con el almuerzo. Muchas gracias, Carmen Abadía. Gracias a、Lavallan. vosotros. Hay un, una noticia buena, y positiva, dentro de todo, y es que en a g a s Está atendiendo toda la demanda de gas sin ningún problema, sin ninguna incidencia, y que por lo menos ese suministro, el de gas, es perfectamente seguro y lo está atendiendo al 100%. Y a esta hora lo que estamos es pendientes de si se va recuperando la energía eléctrica. Nos consta, porque así nos lo ha comentado hace unos minutos nuestra compañera Eloisa Santiago desde Bilbao, que al menos allí en Bilbao. Ya tienen luz. Y bueno, cuando hablábamos también con César Ramírez, ¿verdad? El cirujano de、eh, Granada, ¿era? ¿Málaga? Era, era、no? de Málaga. De Málaga. Decía que por momentos había vuelto la luz, pero por momentos se había ido. Eso confirmaría, como tú bien dices, lo que nos ha dicho el experto hace un rato, que la luz se va recuperando bien por el norte y el sur de la península y luego hacia, hacia el, centro. el centro. Pero bueno, por etapas, s ¿eh? Todavía habrá islas, que tener un poquito de por paciencia. Por fortuna no han tenido ningún tipo de incidencia. Efectivamente. Bustos y Pilar Cisneros. Mediodía Cope. Estar informado. ¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPhone? Sí, sí que lo puede hacer. Interesante. ¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe? Correcto. Porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad. En Herrera Encope siempre hay algo nuevo que descubrir. ¿Un tipo secuestró a tu madre? Sí, señor. No un tipo, u n lector. No te pierdas, Herrera Encope. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. La hipoteca. El colegio de los niños. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro. o、oh.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 Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. p i d e cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España. Carglass cambia, Carglass repara. Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic. t i r i t i r i t i r i A mí, lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con línea directa. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Son las dos. Las dos y media. La una y media en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope. Estar informado. Pues、se van a cumplir en unos minutos dos horas del apagón que tiene a España a oscuras、pues、por primera vez en la historia. No se recuerda un apagón de semejantes dimensiones registrado en todo el territorio peninsular, no así en las Islas Canarias ni en Baleares. Ha afectado también a Portugal. Y como toda Europa está conectada por mismo, las mismas redes de electricidad, Digamos que la red eléctrica ha tenido que hacer un cortafuegos a la altura de los Pirineos para que nuestro daño energético no repercuta en el resto del continente. Red eléctrica está investigando las causas de este apagón, que ya digo, no tiene precedentes. Un apagón así no se produce por una sola causa. El experto Jorge Morales, con el que hemos hablado antes, nos habla de un fallo múltiple, necesariamente múltiple. El fallo ha sido multicausal y en eso está Red eléctrica. Y mientras investiga las causas. Y sale al, al, al atajar los bulos que están floreciendo en las redes sociales, imaginando causas disparatadísimas. No tenemos ninguna confirmación de que haya habido un sabotaje a, la, a esta hora. No tenemos otra confirmación, nada más que técnicamente solo es posible un apagón así con un fallo multicausal. Pero está trabajando Red Eléctrica en reponer el suministro y nos informan de que va a ser. Por los extremos, por el norte y por el sur, simultáneamente avanzando hacia el centro.、Eh, de hecho, ya hay luz en Bilbao y algunas localidades de Andalucía y de otros puntos de la península que empiezan a reportar el regreso de la luz. Mientras sucede eso, la consigna es la precaución. El alcalde de Madrid, que acaba de entrar en mediodía a cope, ha pedido que la gente no saque el coche. También la Dirección General de Tráfico insiste en esa idea. Los semáforos. Eh, están apagados, no se puede circular así. Y el, el, evidentemente, los, los trenes, los túneles de la M30 están cerrados. El servicio de los trenes no ha vuelto a la normalidad. Y, y precisamente por eso queremos irnos ahora a un punto donde Rodrigo, que está en un tren atrapado, está precisamente en Paiporta. Rodrigo, estás ahí, ¿verdad? Sí, hola, buenas. ¿Cuán, ¿Cuánto tiempo llevas atrapado en el tren? Eh, pues creo que una hora, si no me equivoco. Estábamos a punto de llegar a Valencia, nos quedaban 10 minutos de trayecto y, y empezó a pararse el tren. Pensábamos que, yo pensaba que simplemente tendríamos que esperar porque a lo mejor la vía estaba ocupada y tenía que salir algún tren de, de la estación de Valencia. Y, y aquí seguimos. ¿Nos e han、es? dado ninguna información n o sobre cómo progresa la reparación de la avería o cuándo se ve r u i a o el servicio? No, porque es que los pobres trabajadores de, de Irio、eh, no tienen ni idea. <risa> es que tampoco los a b e n ellos, entonces no nos pueden decir nada. Oye, y tengo curiosidad, Rodrigo, ¿el tren de repente fue perdiendo velocidad poco a poco o cómo se produjo ese parón? Sí, sí fue, muy, fue muy natural. yo, o sea, nadie, nadie se escandalizó ni fue un parón repentino, fue poco a poco. De hecho, lo que he contado, que yo pensaba que simplemente teníamos que esperar a que saliera otro t r e n y nada. Eh, aquí seguimos parados. ¿Y estáis tranquilos en general? ¿Tenéis frío, calor? ¿Tenéis agua?、No、sé, ¿Algún problema?、Eh, sí, depende de, bueno, depende de las personas y depende del vagón. Hay una zona、eh, que está más, con más gente. La gente, cuando, cuando supieron que íbamos a estar aquí parados, se fueron corriendo todos a la cafetería y, y en esa zona hace más calor. Pero luego en los extremos del, del tren hace, hace una temperatura más, más normal. Nos han repartido agua,、eh, las trabajadoras del tren están haciendo todo lo que pueden para ayudarnos, pero, y luego también depende de las personas. Hay algunos que estamos más tranquilos y otros más, más inquietos. Bueno, Rodrigo, sé que no es un consuelo, pero piensa que hay mucha gente atrapada en ascensores, que es bastante más c l a u s t r o f ó i c o que、sí. u n tren. Así no, además, que paciencia te tengo... y ánimo. Yo he tenido la casualidad de que en mi tren iba Ana Milán, así que me estoy riendo mucho con ella, está contando historias. Sí, es muy d e r t o Lo estoy disfrutando dentro de lo que c a c Igual os improvisa un monólogo. Muchas, muchas gracias por atendernos, g r a c i a s Vamos hasta otro punto de la geografía española. Nos vamos hasta m é r i d a y está Celia Lafuente. Hola Celia, buenas tardes. ¿Cuál es la situación por allí? ¿Qué, qué puedes contarnos?、Hola. ¿Qué ves? Hola, Pilar. Pues mira, estoy en un bar céntrico, en el bar 2002 de aquí de la capital extremeña. Bueno, aquí evidentemente han cerrado muchas tiendas, muchos negocios. Todos se han tenido que venir buenos pues, al bar porque, entre que ni siquiera pueden cerrar, imagínate,、eh, bueno, pues las cancelas que son de forma automática tienen que estar esperando a ver si se restablece la luz. Y desde aquí, desde el bar, pocas opciones tienen las que podemos, ¿verdad, Juan? Poca, poca.、Eh, está la cosa muy jodida, ¿eh? En una. Pero vamos, la gente ya. Los botellines que están menos fríos ya se lo están bebiendo todavía. Tenemos también, bueno,、eh, en cuanto a la comida, algunas opciones, ¿no? Opciones porque es a gas. Y está mi mujer, que es cocinera, está con el móvil, con la linterna del móvil. No podemos ver de otra manera. Claro, imagínate, Pilar, aquí en una barra de un bar,、eh, ideas sobre todo lo que ha pasado, pues las máximas, ¿no?、Son、donde salen las mejores ideas en la barra de un bar. Y evidentemente, como se está restableciendo poco a poco, que os estamos escuchando, pues la principal idea es que a Extremadura van a llegar, como el tren, pues los últimos. <risa> Paciencia, entonces. Tranquilidad, bueno, veo que ahí no estáis mal del todo, ¿eh? Nada, Celia, que sigáis así. Que sigáis o n botellines、sí. antes de que、sí. se caliente. Que venga、sí. no、la luz, esperemos pronto. Gracias y buenas tardes. Bueno, lo de cocinar con la linterna del móvil está muy bien, hay que ponerle mucho interés, s ¿eh? Oye, nos vamos hasta Santiago, allí está Patricia Iglesias. Hola, Patricia, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuál es la situación por ahí? Cuéntanos. Pues mira, me he estado dando una vuelta por algunos puntos de, de la ciudad, como han contado el resto de los. Pues nada, las verjas bajadas, la gente esperando en las puertas, en los establecimientos, a ver qué se puede, qué no se puede hacer. Acabo de t e n l a hace nada un instante con la trabajadora de un hotel que en estos momentos está al 99% de ocupación, viviendo una situación inédita. Vale,、no. aceptando Básicamente no se pueden abrir las puertas de las. Bueno, no podemos hacer nuevas llaves, no nos funciona el ascensor, el hotel tiene cuatro pisos. Estamos abriendo las llaves manualmente, los empleados, para que puedan subir mientras la habitación y puedan descansar, pero no podemos hacer ni llaves ni registrar a los clientes. El problema es、pues, lo de las maletas, que como son cuatro pisos, hay gente que viene con mucho equipaje y hay que subir las. Con ayuda de todo el personal para poder subir los cuatro pisos.、Uh -huh. O sea,、eh, ahora entiendo que estáis haciendo un poco un acto de fe en la gente que os da por la puerta y os dice: Yo tenía. Reserva a tantos días, y soy yo. Sí, p i d e n d o guapas, básicamente、si、preguntando. Patricia, cobertura. la cobertura va y viene y falla muchísimo todavía, sobre todo en algunas zonas de España. Recordemos lo que está pasando. Bueno, lo sabes tú bien, porque lo está sufriendo, s ¿no? Como toda España, a las doce y media de la mañana se producía un apagón. El apagón es un apagón masivo que está afectando a toda la península ibérica, es decir, a España y Portugal. ¿Qué ha pasado a partir de ese momento? Bueno, pues、eh, la Dirección General de Tráfico pide a t o d o s los ciudadanos, Como es de sentido común, que no se use el coche. En Agas está atendiendo toda la demanda de gas, es decir, gas hay. La gente puede estar, como acabamos de escuchar, en un bar, ¿verdad? Cocinando, si lo desea, eso sí, alumbrándose con la linterna de un móvil. Las autonomías han activado todas ellas sus planes de emergencia tras el apagón en la península. AENA dice que los aeropuertos están operativos, aunque con los sistemas eléctricos de contingencia y obviamente con, con retrasos y más cosas. Y por, y por eso nos queremos ir ahora mismo al aeropuerto de Barajas, para saber cómo está la situación. Y ahí está Santi Duque, Santi, bueno, Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge Pilar? Buenas tardes. Buenas、eh, tardes. Normalidad dentro del caos. Es lo que me acaba de decir el departamento de prensa del aeropuerto de, de Bajas. Dice: es casi, casi un lunes normal dentro de lo que está pasando fuera, porque en el camino desde la radio hasta el aeropuerto. Eh, no es que sean escenas de caos absoluto, pero empiezan a colapsarse las carreteras. Lo de la M30 empezaba a ser verdaderamente preocupante. Las salidas hacia las principales vías que rodean Madrid, la M40, la M45, también estaban bastante colapsadas. Yo no sé si la que estaba en las oficinas han marchado para casa, al no funcionar algunos sistemas. En Barajas, de momento, el único vuelo cancelado es uno con destino Lisboa, de la TAP. A partir de las 4 y 20, todo lo demás está funcionando con normalidad. Hemos podido hablar también con la gente de alquiler de coches, normalidad absoluta, con la gente de los controles de equipajes, un lunes normal. De hecho, no se ven colas ni se ven escenas raras y hay mucha gente que se acerca y nos pregunta qué es lo que está pasando, porque muchos acaban de llegar y no se han enterado absolutamente de nada de lo que está pasando en, en España. Lo que sí que nos ha dicho la Policía Nacional, con los que también hemos podido hablar, que han tenido problemas en el metro, en el metro del aeropuerto, donde han tenido que bajar. Y asistir a un montón de viajeros que se habían quedado atrapados. Y que si se está produciendo algún retraso, no es por el normal funcionamiento del aeropuerto, cuyos grupos electrógenos están funcionando a la perfección, sino porque las tripulaciones están llegando tarde a algunos vuelos debido al、claro. caos de tráfico que está en torno al aeropuerto de Barajo. Pero ya te digo que la fotografía ahora mismo, Pilar, Jorge, aquí es de absoluta normalidad, de un lunes por la mañana más en, en Adolfo Suárez, Madrid Barajo. ¿Por qué cuánto has tardado tú en llegar hasta el aeropuerto? Porque, claro, mucha bueno, gente habrá perdido los vuelos. Claro, yo he hecho un poco de trampa porque he venido en moto y ya sabéis que las motos、ah, a veces son、claro. cosas que no tenemos que hacer del todo.、Eh, yo he tardado aproximadamente 25 minutos así, pero yo creo que hoy con un coche desde el centro de Madrid a Barajas, verdaderamente se te complica mucho porque ya te digo que todas las vías de acceso empezaban a colapsarse, que la M30 ya estaba、eh, pf, verdaderamente mal. Así que bueno, yo he venido en moto y he podido llegar, pero la gente que venga al no tener acceso al metro sí que lo puede pasar un poco mal para llegar a sus vuelos y, claro, sobre todo los tripulantes, n o que son los que tienen que hacer funcionar los, los aviones y que por eso quizá hay algún retraso. Gracias, Santi. Pues estamos recabando toda la información. De la que disponemos a esta hora, en este día histórico, estamos acumulando días históricos por encima de nuestras posibilidades, pero este apagón no lo recordaba nadie. Desde los Pirineos hasta Tarifa, desde Cataluña hasta el Algarve portugués. Toda la luz en la península ibérica ha desaparecido a las doce y media de la mañana de hoy. Y es pronto para saber cuál ha sido la causa, porque es la primera vez que se vive una situación así. Hemos hablado con Jorge Morales de l a b r a que es ingeniero industrial y que nos ha contado a Cope que nunca se había vivido esta situación, pero nos Matiza que un apagón como este solo puede ser fruto de un fallo múltiple. Cualquier elemento del sistema, si se cae uno solo, el sistema、eh, automáticamente es capaz de r e c o m p o n e r la luz. ¿vale? Por tanto, lo que sí que sabemos es que esto ha tenido que ser al menos un fallo múltiple. ¿vale? En ningún caso, una caída de una línea, por ejemplo, por、pues、muy importante que sea esa línea, puede dar lugar a un apagón nacional. Claro, lo que nos explicaba Jorge、eh, es que hemos servido como de cortafuegos, ¿no? De Europa Europa ha dicho, oye, no, que esto、eh, sigue una reacción en cadena y afecta al resto del continente. Por eso se ha cortado el suministro en la península ibérica para que el problema no afectara también al resto de Europa. El tema ha tenido que ser muy relevante por una razón. España y Portugal están interconectados al resto de Europa a través de Francia, ¿vale? Por varias líneas eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que hacen es que cortan la interconexión, es, dejar, es decir, nos dejan c o n e c a d Problemas solos. Esto es lo que ha pasado seguro ya. Después de más de una hora, ha pasado seguro. Ya estamos desconectados del norte de Europa. Esto es lo que ha pasado. Nos han, de han desconectado a España de Europa. Esto no es una metáfora 98ista. Esto es un hecho. Nos han desconectado. Y todavía nos va a quedar tiempo sin luz, e h porque esto no es un interruptor que se le da un botón y vuelven las cosas. Van a volver muy gradualmente. Lo ideal sería que cada uno de nosotros. Aportásemos ahora a n u e s t r o granita de arena y desconectáramos los dispositivos eléctricos, que total no funcionan ahora mismo, para evitar que tarde más en volver a activarse la producción de, de electricidad y que, y que el sistema se resetee más fácilmente. Y el, el protocolo siempre es el mismo. Cuando hay un apagón nacional, se arrancan siempre las centrales hidroeléctricas, las centrales hidráulicas, algunas centrales hidráulicas que son autónomas completamente. Lo que debería hacer la gente es. Ver Desconectar Perdona, has dicho desconectar sí, todos los aparatos eléctricos que sí, tengan. Para facilitar el arranque el de esas centrales. Bueno, pues ya sabes, ¿eh? si quieres contribuir, y yo creo que todos queremos, ¿no? A que cuanto antes venga la luz, pues lo mejor es que todo lo que podamos desconectar lo desconectemos. Es lo que nos decía al menos el experto.、Eh, ¿Por q u e dónde se ha recuperado esa energía eléctrica? Bueno, pues que sepamos en Bilbao, desde luego, y también en algunos puntos de San Sebastián y de Vitoria a esta hora. Pero seguimos、eh, intentando recabar también más información de otros puntos de España para ver si se ha ido recuperando l a e n e r g í a e l é c t r i c a Y precisamente nos queremos ir ahora al sur, porque como nos han explicado que la, el regreso del suministro eléctrico va a ir de los extremos hacia el centro, es decir, del norte y el sur hacia Madrid, por decirlo así, vamos a irnos al sur, vamos a irnos a Sevilla. Ahí está Dani Trigo. Dani. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Qué estás viendo? ¿Qué nos puedes contar hasta h o r a esta hora? Pues mira, Pilar, lo que estoy viendo es una imagen inédita, porque yo me he venido a la estación de Santa Justa, ya consciente de que la estaban desalojando. Y ahora mismo la situación aquí es: la estación de Santa Justa está cerrada a cal y canto. Esta imagen ni siquiera la vimos en el COVID, donde de alguna forma sí que había algo de actividad. Ahora mismo, rodeando toda la estación, lo que hay pues son cientos de personas que son las que estaban dentro. Claro, todas las personas que se han quedado sin viajar. Pero es que no hay taxis, hay algún autobús que me imagino que ya está concertado. Por lo tanto, todas estas personas están buscando la forma de moverse. Eh, preguntando por las arterias principales de Sevilla que también están colapsadas、eh, por la falta de semáforos. En fin, la situación es un poco caótica. Está、eh, aquí conmigo Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Una de las personas que está a las puertas de la estación de Santa Justa, porque tú a dónde viajabas, Alberto. Yo viajaba a, a Valencia y hacía transbordo en, en Madrid, en、eh, Huelva. ¿Cómo se produjo el desalojo, Alberto? Estamos dentro, entró de la Guardia Civil y la Policía Nacional y, y dijo que fuésemos desalojando la estación. ¿Solamente os contaron lo que ha p a s a d o Bueno, ya sí, sí. veíais que no había luz, ¿no? Al principio empezaron con alertas de q a a haber muchos retrasos de mucho tiempo y después desalojaron la, la estación. Claro, y,、eh, algunas de las personas、eh, que están aquí bueno, pues hacen preguntas: ¿Cómo están las calles de Sevilla? ¿Cómo está la estación de autobuses? En fin, todo esto en cuanto sacas el micrófono te lo preguntan. Porque lo que tenemos aquí son centenares de personas esperando a saber cómo van a moverse de Sevilla. No sé, Alberto, qué planes tenéis a partir de aquí. Esperar a que vuelva la luz. Esperar un poco a ver si, si podemos llegar a nuestro destino y si no volver a casa. Venimos de Huelva e intentar volver a casa de nuevo. En fin, esta es la situación en la estación de Santa Justa de Sevilla. Ya digo,、eh, Pilar, Jorge, esta imagen de la estación de Santa Justa cerrada y con todo el mundo fuera es inédita.、Eh, Dani, ¿has tenido alguna dificultad tú para llegar hasta la estación de Santa Justa? ¿Has tardado más de la cuenta? ¿Cómo, cómo lo has hecho? No, no, no, no he tenido dificultad porque he venido a pie. Pues、desde Andando, la emisora de, de COPE, que está en el centro de Sevilla, y me he venido a la estación a pie. Es una caminata.、Eh, pero claro, durante esa caminata sí que es verdad que las arterias principales, estoy pensando en la ronda histórica, por ejemplo, está absolutamente e n t a p ó n O sea, es un tapón, es un tapón que está colapsada por la falta de semáforos. Y bueno, pues ya sabemos, aquí la falta de semáforos provoca que cada uno intente entrar por donde puede y al final se colapsa la arteria. Gracias, Dani. Por cierto, no habíamos pensado en el tema de los bancos. Los principales bancos españoles, Jorge, siguen operando con cierta normalidad, aunque. Algunas entidades han adelantado el cierre de sucursales y los pagos con tarjetas, pues han empezado a registrar ya los primeros problemas porque los datafonos s、pues, p u e se quedan sin batería y sin acceso a la red telefónica y no puedes pagar con la tarjeta.、Claro. Lógico, y estamos conectando con todos los puntos de España、eh, para saber cómo se han vivido en cada punto el apagón, un apagón sin precedentes, un apagón masivo. Y nos vamos a Barcelona, así lo ha visto y así ha ocurrido en Barcelona con la crónica de Mar Puerto. Sí, en estos momentos me encuentro entre Paseo de Gracia y la calle Diputación. La gente ha bajado de las oficinas y de su lugar de trabajo a las calles para informarse de lo que está pasando. Los semáforos, por ejemplo, han dejado de funcionar. Aquí la luz aún no ha llegado y es un caos absoluto. De hecho, hablábamos ahora con, con la gente y nos decían que ha sido una odisea llegar hasta aquí porque no funcionaba nada y los semáforos tampoco. De Meridiana en Fabri Puch y no, no va, no va, no hay nada, no, no hay nada de, de semáforo por ningún lado. Vamos. De hecho, incluso desde una clínica dental nos comentan que han tenido que dejar algunos clientes a medias.、Si、llevamos una hora aquí esperando, no hemos podido ni parar para comer, hemos tenido que dejar a pacientes a medio tratamiento.、Eh, estamos esperando, no sé cómo, cómo va a actuarnos o cómo nos va a afectar la situación, esperemos que vuelva pronto. Por lo tanto, como habéis escuchado, aún la situación es caótica aquí en el centro de Barcelona. No funcionan los semáforos, el transporte público tampoco y es un caos absoluto, como decíamos. Ojo, porque de, que te dejen con una endodoncia medio hacer, me、Madre、imagino que、mía. te tendrán que seguir poniendo anestesia hasta completar el tratamiento, porque si no, a ver, que eso tiene que doler. Fíjate tú qué cosas, ¿no? Detalles endodoncia... que no se te ocurren que puedan ocurr、eh, suceder. Con la linterna del iPhone, ¿no? Imagínate, una linterna. Es, esa、ahí. es otra. Por cierto, el Congreso de los Diputados ha suspendido toda la actividad parlamentaria prevista para la tarde de este lunes, pues por este corte total de suministro eléctrico. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha decidido que se suspendiera la actividad parlamentaria、mmm, después de que la ley. De Madrid, las autoridades competentes pues, pidieran además limitar la movilidad. ¿Y qué está pasando a esta hora en Málaga? Carmen Cerván, buenas tardes. Aquí en el centro de Málaga, como en tantos otros lugares, a esta hora reina la incertidumbre. Es la gran pregunta: ¿qué ha pasado? Pregunta que los ciudadanos nos trasladan a nosotros al vernos en la calle con el micro azul de COPE y se acercan a preguntarnos. En esta zona de la ciudad de Málaga, donde la actividad es frenética cualquier día a esta hora, vemos cómo los negocios van echando las persianas por no poder atender al público. Bares y restaurantes que han cerrado porque no tienen luz y ni ya tampoco agua. Otros que, eso sí, se animan a seguir atendiendo a algunos clientes sirviéndoles a. Algo de pan con tomate y jamón. Supermercados cuyos empleados se han quedado atrapados dentro del establecimiento porque no podían abrir las puertas automáticas, igual que ha pasado, por ejemplo, en una entidad bancaria. Clínicas dentales en las que el corte de luz les ha pillado atendiendo a pacientes en pleno tratamiento que han tenido que terminar, nos han contado c o m o buenamente han podido. Estancos que siguen vendiendo, pero solo para compras en efectivo. En definitiva, la situación que se vive a esa hora en el centro de Málaga, en el barrio del Sojo. Bueno, fíjate, se repite lo de las clínicas dentales.、Eh, bueno, y tantos y tantos、eh, pues、servicios de todo tipo afectados a esta hora. Ojo, que es que van a ser casi las 3, son las 3 menos 10 minutos, son a menos, en Canarias. Son dos horas y media ya prácticamente de apagón en toda España. Eh, es mucho tiempo ya, sin luz, sobre todo para aquellas personas que ahora mismo probablemente lo están pasando peor, que son los que están atrapados en ascensores. También es verdad que son la prioridad de los bomberos y servicios d emergencia e de todas las ciudades y municipios de España, pero ojo al que lleve ya dos horas y media prácticamente. Se、atrapado. habla,、eh, Pilar, de que la recuperación total del servicio eléctrico en España igual puede durar entre seis y diez horas. Repito, entre seis y diez horas el restablecimiento completo del, del suministro eléctrico. Lo digo porque hay que armarse de La ciencia y no llegará a todos los sitios de España a la vez. Estamos explicando que, según los expertos, se inicia por el norte y por el sur y va, digamos,、eh, acercándose hacia el centro.、Eh, hay algunos puntos de Bilbao, como hemos contado, de Vitoria, incluso de Talavera, que、San、reportan、Sebastián, ya.、También. En Málaga ha, ha, ha vuelto y se ha vuelto a ir. Que ya están reportando el regreso de, del suministro, pero es un apagón de estas características no, no, no, es un, no se repone de un momento a otro. Ya digo que entre seis y diez horas, mientras siguen investigándose las causas,、eh, no se descarta ninguna. No se descarta, por supuesto, el sabotaje o el ciberataque, el ciberataque, pero de momento no hay confirmada ninguna causa. Y en cualquier caso, el fallo es múltiple. Un, un suceso así no se puede deber a una avería parcial en una red concreta. Es un fallo múltiple, el que ha dejado sin luz a toda la península ibérica por primera vez desde que lo recordamos. A las doce y media del día de hoy. España volvía a la Edad Media en términos、eh, eléctricos. Y claro, nosotros estamos muy pendientes, queremos saber, ¿no? Por supuesto, qué es lo que lo ha motivado, qué ha podido ocurrir y también lo que dices tú, ¿no? Si hay esa posibilidad de, de que se recupere, que ya vemos que va para largo el tema.、Eh, bueno, Eduardo Prieto, que es director de servicios de operación de Red Eléctrica,、eh, ha dado una primera rueda de prensa, una primera comparecencia y esto es lo que ha dicho.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 Europeo, y esta desconexión u n i d o a estas oscilaciones que comentábamos anteriormente han conllevado finalmente al colapso del sistema eléctrico peninsular、eh, español en torno de las 12 y 32 minutos. Pues eso es lo que ha contado hasta el momento. Lógicamente tendrán que dar más explicaciones a lo largo de la tarde. Por cierto, me escribe ahora mismo Javi Nieves de Cadena 100, de Javi Mar, y dice que los semáforos funcionando En la Castellana. A ver, esto no tiene por qué ser algo definitivo. Como estamos contando, hay muchas zonas de España en que están notando que la luz viene, pero que es momentáneo y luego se vuelve a ir. Pero bueno, al menos es un indicio de que bueno, existe esa recuperación, a u n que sea poco a poco y por tramos. Y, por supuesto, el presidente del gobierno ha convocado un gabinete de crisis. Un gabinete de crisis en el que lo forman、eh, María Jesús Montero, Sara Agesen, s que es la vicepresidenta tercera, la de transición energética, precisamente, y ó s c a r p u e n t e gabinete presidido por el propio Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya lo, que, lo único que traslada ahora mismo、eh, la Secretaría de Estado de c o m u n i c a c i o n es que, junto a, al presidente, pues siguen como subrayadas María Jesús Montero. Fernando, se ha incorporado Fernando Grande de b a r l a s k a o Mónica García, además de ó s c a r López, a ese gabinete de crisis en las instalaciones de red eléctrica. Informar además que el Congreso de los Diputados lo que ha hecho ha sido desconvocar toda la actividad parlamentaria que había para esta tarde, que hoy estaban previstas tres c o n v o a s Comisiones, La de Hacienda, la de Exteriores, con una comparecencia del ministro de Exteriores, o la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, con la comparecencia del presidente Telefónica. Bueno, pues、eh, las, la actividad parlamentaria del Congreso de los Diputados,、eh, que estaba prevista para las cuatro de la tarde iniciarse esas comparecencias,、eh, lo que ha hecho ha sido suspender toda、eh, su actividad mientras. Pues evidentemente seguimos muy pendientes de、eh, ese gabinete de crisis、eh, desplazado a、eh, la sede de Red Eléctrica. Gracias, Rick. Gracias a vosotros. De todos modos, que no usen este apagón para no presentar presupuestos, que nos conocemos. A ver si vamos a utilizar esto como excusa. Pero, cualquier excusa es buena para salvar temas. n o vamos a seguir muy atentos.、Eh, ya digo que España está preparada para, para una situación de emergencia, pero que no hay precedentes. Por tanto. Eh, las autoridades lo que piden es paciencia. La DGT pide que no circulen coches, no funcionan los semáforos ni los paneles informativos de las autovías. Se han cerrado en m a d r i d los túneles de la, de la M30. Hay muchas personas encerradas en ascensores. Los bomberos de toda España están recibiendo muchas solicitudes de este tipo. Es una situación angustiosa para el que la ha padecido, para los que la hemos padecido. Y curiosamente, lo que está funcionando mejor, por lo menos de lo que estamos testando a lo largo de todo este mediodía de c o p e son los aeropuertos. q u Es e verdad que hay algunos retrasos, pero en general están funcionando con,、sí. como decía Santi Duque, normalidad dentro del caos. Sí, una normalidad,、eh, una normalidad dentro, del, dentro, del dentro del caos general, sin embargo, las estaciones de tren están cerradas, cosa que, como nos explicaba Santi Duque, no se había visto ni en la pandemia. Eh, estaciones de tren.、Eh, Dani Trigo nos lo contaba desde Sevilla. No está, no sé, no sé, en Santa Justa, totalmente desierta, cosa que、totalmente、no había pasado desde la, desde la pandemia. También nos notifican ya desde nuestra emisora en Navarra que allí empiezan a recuperar también la energía eléctrica, la electricidad,、eh, en algunas zonas、eh, de Navarra. Dice que la emisora todavía no tiene luz. O sea que es verdad que va muy poco a poco y muy por zonas, incluso dentro de la misma provincia. Eduardo Prieto, el director del Servicio de Operación de Red Eléctrica, ha definido.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 Bueno, pues esa es la cuestión. A, a mí ver... esto, si、pues, de letras de oscilación fuerte los flujos de potencia me suena como a junta de la trócola de taller, pero supongo que la explicación será más exhaustiva y convenientemente pedagógica conforme avance la tarde. Y, y sobre todo, paciencia, porque esto no vuelve de la noche a la mañana. Esto no vuelve de una hora para otra. Esto puede tardar entre 6 y 10 horas para el restablecimiento completo del suministro eléctrico. Hay un fallo multicausal, no se crean los bulos que están proliferando, las manos negras, los、las、ciberataques. Que ya están por todas partes, sobre todo en redes sociales. Es mejor enchufar la radio, que funciona con su propio generador y que informa solo de las noticias que están contrastadas. La radio no la corta nadie. Y aquí vamos a seguir, y va a seguir después de nosotros la tarde. Con Pilar García Muñiz. Sí, porque desde luego esto sigue. Como tú bien dices, todavía quedan unas horas para recuperar la normalidad. Así que pégate a la radio, pégate a la COPE para toda la información, porque todo lo que vayamos conociendo te lo vamos a ir transmitiendo. Como bien dices, Jorge, ahora se irá ya a partir de este momento con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. Y Pilar Cisneros en X, en mediodíacope, en nuestro muro de Facebook mediodíacope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583. Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor. Hermanita Espabila, con el seguro de Ama tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. q u é tal y c ó m o está tu coche. Ama. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-754037. Ideas para hacer el mejor regalo d el Día de la Madre. Por el Corte Inglés, crea un archivo de sonrisas para que pueda brillar siempre, todos los días. O regala una joya de toast y el diario que regalamos por compras superiores a 159 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día de la Madre! En tienda web y app del Corte Inglés. Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque m o t e r o naces, pero mutuero te haces. Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-55555-91-555-555555. h a z d e mutuero. Condiciones en mutua.es. La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate.